samba de preto, samba moderno e o samba quadrado. Cante tirado ao frevo, pouco machiche baião ensachado. Mas não cante essa voz tão bonita, porque ela está com marido do lado. Canta, canta minha gente, deixa tristeza pra lá. Canta forte, canta alto. ver agora ahí estamos escuchándonos. En viernes estamos recibiendo hoy como les anunciábamos ...a Plinio de Arruda Sampaio Junior. Bienvenido Plinio, buen día. Buen día Hernán, buen día Ángeles. Gran gusto volver aquí a, a nuestra conversa semanal... ...con Radio Centenario. Bueno, después de, de un lindo viaje... ...nosotros creo que llegamos a comentar algo... ...no sé si al aire eh, eh, lo dijimos... ...pero bueno, podemos en algún momento... quizás conversarlo con más tiempo... ...que, que eh, te, se, estás vinculado... Eh, familiarmente a un realizador brasileño de cine, el papá de tu de tu compañera María, León Hirschman, ¿no Plinio? Sí, León Hirschman, del, del cine nuevo brasileño, ¿no? Del famoso Cinema Novo, exacto. Exactamente. Eh, y bueno, estuvieron en, invitados en, me decías, en la región de en, en Galicia, en el norte de Galicia, en un festival. Sí, en realidad en el, en el sur de Galicia, norte de en España, sur, ¿no? Bien, bien. En, en una ciudad que se llama Tui, una pequeña ciudad que queda justo en la frontera con Portugal. En la, atraviesas un puente y llegas a Valencia, hmm. y es donde empieza Portugal. Todo el lío de la separación del reino ibérico con el reino portugués empezó ahí. Mira vos. Y además. es donde empieza la familia Zampayo. yo soy Zampayo, o sea claro. que... Qué increíble. Encontrar los Qué increíble, pero eso fue una, una casualidad justo, que el festival el destino, fuera ahí. El destino, el destino. Sí, sí. Pura casualidad. Que no, que no existe la casualidad, dicen. <risa> bueno, Plinio, nosotros, eh, por supuesto, contentos con el reencuentro contigo y hay temas de la política eh, brasileña eh, para hablar... pero por supuesto que lo que más conmueve, además porque es una región vecina con nosotros ¿no? que conocemos, es la, la situación que está viviendo el estado de Rio Grande del Sur, eh, con, con eh, muertes, con muchos, eh, bueno, incluso desaparecidos y cientos de miles de personas fuera de sus hogares. Eh, el presidente Lula ha estado varias veces ya ahí, eh, vimos que, que, que está toda la preocupación el tema de recursos, digo porque también veíamos lugares donde hemos estado como Porto Alegre, la capital estadual, eh, impresionaba ver lugares absolutamente eh, inundados, ¿no? los lugares céntricos, en fin, y bueno, y todo el drama humano que eso arrastra, ¿no? Sin duda alguna, no Brasil no es el primer desastre ambiental de Brasil, pero seguro que es el más, digamos, contundente y de gran proporción. Lo que pasó en Rio Grande es en realidad una especie de un ecatome muy fuerte. Son 90% de las ciudades del estado fueron afectadas por las inundaciones. 147 muertes, que es mucho, pero mucho menor que otras tragedias, mm. pero 2 millones de afectados en un estado que tiene 11 millones de habitantes. Tener El Río Grande ahora está con 540 mil personas desabrigadas ¿no? mm. y eh, desalojados, perdón, mm -hmm. y 80 mil personas en abrigos. O sea, esta es una cosa que Brasil... No, no había vivido hasta entonces. no Hay incidentes con más muertes, pero más restricto. ¿no? Y este este fue de gran proporción. ¿no? Y afectó no solo la gente pobre, hay el mapa de los atingidos, no por color. Y claro, como en todo accidente, los pobres sufren más. Pero de esta vez los ricos también sufrieron. Porque lo que pasa es que el río Grande... se construyó, no solo en Porto Alegre, pero casi en todo el estado, en torno de los ríos, no alrededor de los ríos. Y los ríos tuvieron una inundación, una, una elevación sin precedentes. Entonces, todos fueron afectados. Entonces, es una tragedia muy grande, eh, revela el total despreparo para, primero, prevenir la tragedia, y mm. segundo... Socorrer la gente. Para que tengas una idea, en el gobierno Lula, en el 2015, se hizo el, un relatorio de estratégico encomendado por el gobierno federal sobre las perspectivas de desastres ambientales hasta 2040. Y el relatorio, entre los varios, uh, digamos, riesgos de, de crisis ambiental, ...prácticamente describe lo que podría pasar... ...qué es lo que pasó en el Río Grande del Sur... ...qué es lo que hizo el gobierno federal... ...no, no es una noticia que nos interesa... ...se mete en la gaveta... ...no sé si dice eso... El... ...sí, el cajón, sí, sí, el cajón... Sí, sí. y, ...entonces hubo un total relajo... ...para prevenir una cosa que era... ...perfectamente previsible... ...que hay estudios que muestran lo que pasó... ...exactamente como pasó... ...y después... la total in incapacidad del Estado de asistir a la gente y esto entonces mete a flote junto con con todo el caos eh, la crisis total del Estado nacional brasileño cambia de manera muy fuerte la situación política aquí en Brasil porque la, la crisis ambiental que ya estaba no por las ondas de calor Por ejemplo, aquí en el sudeste estamos con una ola de calor muy muy fuerte que explica un poco lo que está pasando en el Río Grande. Porque este calor muy fuerte no deja que, que los vientos pasen y entonces esto claro. resulta en fuertes precipitaciones. Pero la crisis todavía no era sentida de una manera catastrófica y ahora sí se impuso de manera catastrófica y, y esto digamos hay que ver cómo cambia pero mi impresión es que va a cambiar mucho la situación va a acelerar un poco las las las tensiones que ya estaban sí esto que marcas que yo no, no había leído por lo menos eh, por ahora de esto de, de que ya había un estudio con previsiones de que esto podía pasar en un gobierno de Lula además esto en un gobierno del PT Este, agrava las, las responsabilidades, por supuesto, y se marcaba sobre esta zona, sobre el sur de Brasil en particular? En, sí, bueno, hay, el estudio es amplio, pero uh -huh. en, en la parte de, de, del sur describe, es casi, es casi premonitorio lo que, lo que dice. Esto fue un relatorio en el gobierno de, de Dilma Rousseff, un poquito antes de que cayera. Claro. Sí, pero, 2015, claro. Muestra un poco, pero no es el único culpable, ¿no? Yo creo que los culpables aquí son, es, es, es toda una historia, ¿no? Uh -huh. Es un acúmulo histórico. E incluso con mucha culpa del gobernador que ahí está, uh -huh. Eduardo Leche, del PSDB, que es un hombre de extrema derecha, ¿no? Que se posicionaba entre, digamos, justo al lado de Bolsonaro, un centímetro a la, a la izquierda, uh -huh. digamos, de Bolsonaro. Y él revogó en su en su primer año de, de gobernador más de 500 normas ambientales de, de protección del medio ambiente, de prote en fin, de, de, de contención de la explotación del capital. Entonces esto... Perdón, en ¿qué, realidad, ¿qué hizo con esas normas que no, no entendí el término Plinio? El, el, 500 normas de defensa ambientales fueron cambiadas Ajá. para... Permitir la explotación del de mercantil, ¿no? Eh, y esto todo de manera muy atropellada, un poco con todo para el capital. Y Entonces todos tienen mucha culpa ahí. Y, y la realidad es que eh, la crisis se mete y la burguesía, es interesante ver la, la reacción política a esto, ¿no? Yo llegué a quedar diez Diez días me dieron vacaciones en Radio Centenario, yo fui a España y cuando volví es increíble, una inundación de fake news en el medio de la, de la crisis eh, humanitaria que está ahí una crisis de fake news ¿y por qué? porque en realidad la, la burguesía no puede ver la realidad como ella es porque esto sería una crítica tan fuerte al régimen que entonces sustituye El, el mirar sobre la realidad por la fake news. Entonces estamos aquí en una verdadera epidemia de fake news. Doy ejemplo. Hay un gran empresario del, del pequeño comercio en Brasil, pero un hombre muy rico, bolsonarista, que se llama Avan. No, que tiene una red que se llama Avan y es conocido como el viejo de Avan. Hmm. Entonces él hizo... videos donde el helicóptero de la van va a socorrer a la gente. Todo hecho con inteligencia artificial, todo mentira. Entonces hay una competencia para decir que el gobierno que el Estado siempre hace las cosas mal, que el, las providencias son siempre hechas por individuos en actos de solidaridad heroica, por los ricos. Entonces, esta es una primera fake news, ¿no? Pero hay varios. Por ejemplo, el gobernador de Rio Grande, Eduardo leche recibe una donación del gobernador de Mato Grosso, un bolsonarista fanático, 53 millones de reales, del que es que el gobernador presenta como una donación del agronegocio. No, es un impuesto que es cobrado al agronegocio, pero es un, un dinero del pueblo de, de Mato Grosso. Claro. Entonces, en el video dice, bueno, mientras el gobierno comunista, que sería el de Lula, no da nada, nosotros damos 53 millones. Pero la verdad es que el gobierno federal destinó, de varias maneras, con perdón de deuda y con transferencia de recursos, 23 mil millones de reales. Pero esto todo es una guerra de información, ah. que es interesante para que nosotros tengamos una idea de lo que viene. ¿No? Vamos a vivir una epidemia de catástrofes ambientales más localizadas, más generales y una, una, un acirramiento de la lucha de clases, un acirramiento de la ultraderecha porque eh, cada vez más la crítica se transforma en una, uh, en una cosa inadmisible para la burguesía. Bueno, hay otros temas también, ya que estás to estabas tocando ahí temas económicos, lo del Banco Central, eh, que está... Eh, yo vi varias noticias vinculadas al Banco Central, eh, pero la que vos nos estás señalando especialmente es que disminuye el banco el ritmo de reducción de la tasa básica de interés. ¿Qué, qué quiere decir eso? Mira, Ángeles, hay, hay dos noticias interesantes en la economía en nuestras últimas dos semanas. Una es provocada por la propia crisis de, de, de Rio Grande del Sur, porque el gobierno federal, al final, que no tenía plata para nada, que no tiene plata para dar un aumento a los funcionarios de las universidades federales, que están a años sin aumento, de repente con la crisis se abre una excepción y hay plata. Hay mucha plata para socorrer a Rio Grande del Sur, lo que es muy bueno. No soy contra que, que, que esto exista. Pero esto muestra cómo este régimen fiscal muy rígido es incompatible con la realidad concreta. Y en momentos extremos, bueno, se abre una excepción como se abrió en la COVID. ¿no? Entonces este es un caso que es interesante porque la crisis también va a colocar, problematizar la rigidez del régimen de austeridad fiscal. Bueno, en paralelo, Lo que pasa es que el gobierno... Brasil tiene la segunda mayor tasa de interés del mundo, con una inflación que es de 3.7 más o menos por ciento al año. O sea, una inflación bien baja. Sí. Pero aún así, el presidente del Banco Central, que es un banco central independiente, independiente del poder político, ¿no? que es un bolsonarista fanático, nieto de un ministro, del primer ministro ideólogo uh, económico de la dictadura militar Roberto Campos este es el Roberto Campos nieto no, uh -huh. él decidió que la, la, la trayectoria de reducción de la tasa de interés tiene que disminuir porque el escenario internacional es complejo ¿no? lo que quiere decir que esto mete el gobierno federal en una trampa porque Lula llega y dice con un compromiso tácito de que se aumentaría la receta para que el gobierno pudiera los tributos no para que el gobierno pudiera funcionar mínimamente resulta que el Congreso dijo no no se aumenta la receta se reduce las los, las tributaciones de algunas empresas fuertes y la tasa de interés no baja o sea es una especie de jaque mate fiscal Sí. al gobierno federal, lo deja totalmente eh, inmovilizado claro que esto hay excepciones como lo que dije cuando hay una crisis así la burguesía dice bueno, ahora vamos a hacer una licencia y se puede gastar, lo que demuestra que, se, que la, el, el acuerdo fiscal el régimen fiscal es una cuestión política ¿no? sí, porque siempre hay plata si, se, si hay presión para la plata ¿no? si hay presión para cambios de prioridad entonces eh, esta es una noticia importante para decir na nada más para, para que se sepa que la, la, la situación económica en Brasil se mantendrá dentro de un sistema de crecimiento muy bajo no de un de un rentismo muy elevado Bien. Nos quedarían dos temas eh, que son muy importantes los dos, pero si te parece empezamos por los cambios que hubo en Petrobras, eh, que es una empresa muy importante y hubo cambios en, en la dirección, digamos. En, en el alto comando de, de Petrobras, el, el, el, el presidente de la Petrobras, que es un senador de, del PT, un hombre que tiene mucho prestigio, un hombre muy cordato, pero que tiene mucho prestigio y es un técnico de la Petrobras, sí. Jean-Paul Prats. Sí. Dice que Lula lo llamó y dice, mira uh, Prats, yo te llamo porque necesito tu cargo. Así lo despidió. Ahí bueno, está. Pero, ¿qué es lo que importa para el uruguayo? no? Para el público uruguayo lo que importa es saber, primero, que Petrobras tuvo seis presidentes en dos años. Claro, este hacía o poco sea, más de un año que estaba. Estaba un, sí, un poco más de un año un, poco más de un, año. ¿no? un año y meses ¿no? entró con Lula pero ya salió ¿qué es lo que hay aquí? lo que hay es que durante la gestión Temer y Bolsonaro la Petrobras fue totalmente privatizada por adelante, todas las reglas todos los criterios son privatizados y esto entra en conflicto con la el, el hecho que El gobierno tiene la mayoría de las acciones en Petrobras y tiene entonces interés político de, de orientar la política de Petrobras. Claro. Y este conflicto entre la presencia del gobierno federal y la lógica de los accionistas que prevalecen en la, en la institucionalidad hace con que la gestión de Petrobras quede muy turbulenta. Fue turbulenta con Bolsonaro y ahora es turbulenta con Lula. ¿Cuál es el lo que, ¿Qué es lo que provocó la caída de Prats por lo que se nota? El hecho de que Prats no obedecía de manera directa a lo que Lula mandaba Y esto hizo con que Lula perdiera la paciencia incluso en la manera como lo demitió Lo demisionó, o sea, de una manera particularmente bruta Lo que no es la característica de Lula Lula si tiene que matar, mata pero la mata siempre cordialmente, con mucha conversa. De esta vez no. ¿no? Él demostró su irritación y puso en el cargo una, una señora que se llama Magna Chambrian, eh, que es una técnica que, de, del área, pero que eh, entra con, digamos, con el compromiso de mantener Lula en conversa permanente sobre los destinos. ¿Qué es lo que quiere Lula? ¿No? Lula quiere inversiones en refinería, ¿no? inversiones de Petrobras, entonces quiere la plata de Petrobras. Y esto choca un poco con lo que venía, no, las políticas de transición energética, en fin, y la, las, las políticas anteriores. Y lo otro que nos Los quedaba profesores. para mencionar, estamos, nos quedan dos minutos, sí. pero ya lo mencionabas algo, Plinio, esta huelga de... de profesores y de funcionarios de las universidades federales nada más y nada menos no sí estamos con, no es un movimiento que ya tiene más de más de un mes que está creciendo pero que no encuentra eco en el gobierno federal no el, fe, el gobierno federal dice nosotros le damos un aumento el próximo año pero este aumento aumento cero porque no hay plata bueno Ahí se ve que de repente la crisis de, de, de Río Grande sí hay plata. Entonces queda claro que la plata hay o no hay, conforme la, la presión política, la urgencia política. Entonces esto es nada más para decir que los profesores, las universidades federales permanecen en huelga, una huelga dificílima porque el gobierno no abre canales de, de negociación, pero que está creciendo. ¿no? Y esto hay que observar. Bien. Bien resumido. Quedan, quedarán para para seguir conversando y el seguimiento de esta situación en el sur que con el que comenzábamos. Plinio, bueno, un gusto reencontrarnos contigo como siempre. Un abrazo y hablamos la semana próxima. Perfecto, hablamos el miércoles que viene. Un abrazo, abrazo a todos los oyentes de Radio Centenario. Hernán Ángel. y Ablazo, saludo a abrazo. los compañeros de Contrapoder.net como siempre. Muchas gracias.